Bueno, desde lo personal, a mí los temas que más me interesan eh, son lo que tiene que ver con la política y la economía, como un conjunto, si se quiere, y por otro lado me interesa mucho el deporte. A mí la política eh, y particularmente la economía me interesan mucho, bueno, básicamente desde el año electoral 2019 y más todavía en 2020. Creo que me interesa mucho porque somos una sociedad que está muy dividida, muy polarizada creo que eso acompaña mucho creo que quizás no tendría ese interés si viviese en, en otro lugar que no sea Argentina eh, pero me interesa porque me parece que es la política es donde es, más allá de que se reflejan distintas miradas acerca de lo mismo que es la realidad del país y la gente eh, me parece que es muy interesante ver distintas perspectivas ver cómo distintos actores sociales ven salida a mismos conflictos que nos incumben a todos y me parece que es muy importante estar informado, actualizado y estar atento a los acontecimientos tanto de este país como de, del mundo y tener una perspectiva clara. Y por otro lado el deporte es algo que a mí se me inculcó desde que era muy chico, yo no hubo un momento prácticamente de mi vida donde no haga deporte y me parece que es algo importantísimo eh, para todas las personas que que quieran tener una vida, no sé, más saludable, más feliz. Mi preocupación hoy en día, a partir, aparte de lo particular, yo me considero una persona bastante estable, pero soy consciente, y acá medio está relacionado con, si se quiere, la política, que hay mucha gente que no, que estamos en un país donde tenemos 45% o 40% de pobres, 4 de cada 10, 6 de cada 10 chicos son eh, están en condición de pobreza, y la verdad que ese es un tema que inevitablemente lleva la preocupación independientemente de la salida que se le, se le quiera ver ese conflicto creo que hay mucha incertidumbre acerca del futuro, hay muchos jóvenes que se quieren ir del país, eh, yo no tengo una postura clara por ahora me considero eh, estable como estoy pero no descarto la posibilidad de en un futuro irme aunque no me, gusta, aunque no me gustaría que ocurra Y creo que esa es mi gran preocupación, el tema del futuro y para dónde va el país y la falta de consenso en ciertas cosas eh, elementales eh, por culpa de esta polarización, si se quiere, que hay eh, de la realidad, ¿no? De esta famosa grieta, más allá de, que, de uno de qué lado esté. También hay muchos amigos míos que no tienen trabajo, que no están incentivados a tenerlo y que les cuesta mucho insertarse en el en el mundo, si se quiere, después de salir de la secundaria, es un tema que si se sigue postergando lleva a afectar al futuro del país y, y no está bueno.